Lo que se hace mal, la vida te lo cobra. Para e s c a p a r s e l e al k a r m a no existe maniobra. Vuelvo a darle solo un poco de lo que me sobra. Quieren buena letra, hermanos, manos a la cobra. Pagando un precio alto por esa basura. Poco brillo, poca grasa, mucha cobertura. Tu mirada está cambiada y algo más oscura. Te has tomado muy en serio que la vida es dura. Más de uno está poniéndole d al lado al fondo. Porque todo queda en evidencia y se convierte en plomo. n o entienden claro pero se preguntan cómo puedo hacer para contarles lo que son y lo que somos. Deben ser porque aprendí i todo en algún lugar en el mismo. パンペサルアラ l ア、カウン u n イ i ンラーカンチャパー e レルカピタン。ハセテ r エポケメボ a ン、ノメディコアタラパー、ヤペディロン u e アンセケムカボ e ベラン。シー o イエカメ i クラマヨノポドファイア、ポケセマテンダヴィバ Soy un escritor que vive como los tangueros, de la calle pa' la yeca y de la yeca al extranjero. Me juego el pellejo por todos mis compañeros, en la buena y en la mala, siempre estoy prendido fuego. Me caigo y me levanto, los pierdo y los recupero. Lo que un día prendí en el callejón, lo llevo al cajón. Y en cada oración, no me olvido de las noches en el punto al cañón, con un pistolón, buscando el millón. Con la banda estamos firmes. ジャパンのアルバムのジ o パンのジャパンのジャパンのジャパンのジャパンのジャパンのジャパ l のジャパンのジャパンのジャパンの r ャパンのジャパンのジャパンのジャパン c ジャ